Bien, ya hemos alcanzado la cuadratura del círculo El problema está definitivamente resuelto El super miró hacia todos lados ferozmente Pero no enganchó a nadie Ahora podremos ponernos de inmediato a la solución de otros asuntillos La trisección del ángulo, la curvatura de la esfera El movimiento perpetuo, la piedra filosofal El elixir de la larga vida, etc. Esto por nombrar los más fáciles Para el movimiento perpetuo tengo ya una idea, pero debo desarrollarla un poco más. Consiste en fabricar un reloj pulsera de esos que se dan cuerdas solos al hacer su dueño los movimientos habituales durante el día. Ahora bien, esta no es la máquina buscada, porque para que funcione vos tenés que andar moviendo el reloj. ¿Entendés? Imbécil. Y se dirigió despreciativo y acerado a un discípulo dientudo, quien escuchaba con la mente en blanco es cierto, pero no más que los otros fastidiadísimo por el hecho de que no pudiese ser ninguna víctima esta especie de Jim Jones se decidió a designarla a dedo el discípulo de Entudo se puso fucsia de placer ante la distinción qué maravilla, lo habían elegido a él para dejarlo y hacerle comer caca albricias y primicias El resto del discipulado, muerto de envidia y con los dedos hechos garfios, se arrimó rechinante al homenajeado como una trituradora máquina. Solo el respeto por el maestro impedía que el distinguido favorito fuese destrozado en un segundo. El dientudo, mientras tanto, imperterrito. Miraba hacia adelante con claridad, de perfil a los otros en ambos lados. Es indudable que aunque no llegaran a tocarlo, el odio concentrado de tantos tipos que dirigen las carabinas de sus focos, todo ello habría bastado para producirle una destrucción subliminal. Una y otra vez se largaban las sordas al asalto de sus trincheras subconscientes, pero era inútil, pues al otro lo sostenía la fuerza del maestro el carisma de la distinción conferida a la cual a esta altura ya era un ser en sí misma. El súper prosiguió. El reloj solo nos sirve, repito, pues la máquina de movimiento perpetuo se da cuerda a sí misma. Pero yo pensé en lo siguiente. Si ponemos el reloj dentro de una boya en alta mar, ...bien aislado en una cajita de vidrio... ...para que el agua no lo deteriore. Nadie necesita moverlo... ...porque el mismo mar se encarga con su vaivén... ...digo yo... ...de darle cuerda. Y así por los siglos de los siglos... ...y si alguien me objeta... ...que después de una... ...poca de años... ...o de muchos miles de minutos... ...igual se detendrá a causa del desgaste... ...que producirán los frotamientos sobre las piezas... A ese posible objetador yo le contesto pegándole un fierrazo, pues harto merecido lo tendrá por ser tan ridículo y asqueroso el enano mágico. Yo soluciono el problema. Que después se pare por razones ajenas a la máquina, extrañas o impropias, a mí ya no me importa. Alberto Laiseca. Movimiento. De su libro Matando enanos a garrotazos. Lo que es la ciencia.